プロフェッショナル s アスたービス Es, buenas noches, esto es Puente Alto Rock and Roll, compadre. Un día hoy, jueves 8 de junio del año 2017. ¿ah? Estamos un día nuevamente no lluvioso, Don m a n o ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo bien, compadre, acá,、sí. chato, cansadísimo, muy, muy cansado. ¿De qué? ¿De qué? <risa> No, acá e s t a m o s compadre. Nuevamente, ya vamos en el 11, 12, 11. El onceavo programa. onceavo programa, mira sí. que sí. hemos avanzado, compadre. ¿eh? Sí, mira q u é bonito, o ¿eh? Mira q u é bonito. ¿eh? <risa> y nuevamente, compadre, para variar, estamos trabajando solos, pues perro. ¿Ah? Así en la vida, porque el amo hacen. ¿eh? Nuevamente, a Hernana c e b e d o no está. Así que queremos mandarle un saludo cordial a Hernana c e b e d o compadre. Nano, yo sé que estás cuidando tu madre. Eso es real, eso es vital, importancia, compadre, para nosotros, la familia, así que. Eh, un saludo de acá de tu programa, compadre, Puente Alto Rock and Roll. También quiero mandar unos saludos ¿ah? a, a Claudia, a Joffre, compadre, mi pareja, y a su madre, la Toto, que están escuchando el programa, compadre. A la Andreita, también de Luce s y Sombra, que también está escuchando, y a toda nuestra fanaticada Manu. ¿Cómo t o d a <risa> v í a te d i s f a r s o no? Sí, sí, todavía están ahí. ¿Sí? ¿Todavía estás ahí? Sí. ¿Va tranquila no? ¿Cuántas van? ¿600, 700 más o menos? ¿Cuántas van en el en el fanpage? Van como 15.000 más o menos. s c o van en tu fanclub? Ah, van como. Sí, van como 600 inscritas ya. 600 inscritas, todas firmadas y todo. Sí. Creo que se juntan los jueves la noche, hoy día, a tomartecito. Acá en el 38. Claro, a comentar la teleserie también, entre otras cosas. a Amanda. A comentar a Amanda, ¿no? Sí, ¿no? Está terrible, b o l u d Está diciendo, perro. ¿Cómo ve esa comedia, b o l u o ¿Vos s o y un rockstar, p e r o ¿Cómo ves comedia? El lado b v este... Ah, tenía un lado B. <risa> bueno, después del p a r a g u a s Lila, compadre, se espera cualquier cosa, ¿no? <risa> no, raro,、wey. Anda por ahí con el bolso que traje el día. Sí, la, sí, p u s se te está pegando, g ü e Ah, traje los cuadernos de, de, de, de máximo, todo lo compadre. Y los traje en un, en un, pa, en un paquete de regalo, g e n un bolso de regalo, g Imagínate, el í c o n o ¿ah? El í c o n o del rock metal, Puente Altino, el productor de m o v i d i c Paseándose con un bolso. Con un bolso rosado. rosado. Ah, de regalo, weón. Me fui para abajo, ya no registro nada, mano. La verdad, nada, w e ó Bastante todo el perfil. ¿eh? Oye, ¿cómo han es? estado los eventos, mano? ¿Cómo estáis está haciéndote millonario, vos, perro? Pues Acabo de comprarme el camaro, así que. ¿Verdad que estáis p o s t u l a n d o a un yate, g ü e y ¿Ah? a dónde me meto en yate? e、eh, n、pues, la güey, piscina aquí, no me c a e Aquí en Conchay Toro, <ríe> con tu yate, l l e g a í en yate. A los Ricky m a r t i n Con l o p o c o que se anegan e la calle aquí, <risa>、claro. nos、bueno. costaría、bueno, un kayak mejor. ¿eh? Mejor. Para hacer deporte. <risa> sí, hay que hacer deporte, hermano. Hoy, ¿Ah? sí. en todo caso, compadre, le damos saludo a toda la gente que nos está escuchando en Puente Alto Rock and Roll, compadre. Este es el programa ya de dedicado a la gente que gusta el rock y el meta acá en Puente Alto. ¿Ah? no o、no, s Mira, nos vamos a continuar, m a n u para q u te n e r una sorpresa a nuestro r a d i o escucha. ¿Ah? Vamos a seguir con la ranchera. <risa> no, o <risa> o No, la rachera muy bien en, en la radio Puente Alto, compadre. 107.5. Pero ahora está el programa Puente Alto Rock and Roll, compadre, que es dedicado netamente al rock y al metal y a las bandas independientes de la comuna. De la, ojo, la comuna más populosa de, de Chile, compadre. Sí, estamos haciendo el nuevo Seattle.、Ahí. Claro, nuevo Seattle. Ay, No, pero no me caíis con Puente Seattle porque hay un, hay un tema ahí. No, ah,、eh, no, Perdón, perdón, no he no, dicho nada. No, no, no, no. no, no, no.、Eh, Antes era eso, ahora es. m o v i d i Oye, chicos, les vamos a ir con un corte con un tema dedicado para todos ustedes. A propósito, que estuvo hace poquito, al día de ayer, en el Teatro Cariola. ¿Estuvo, creo, no, Manu?、Eh, no tengo idea. ¿Lo tenéis listo? o e n t r e v e n e sí? ¿Lo te voy a pillar de nuevo? No, yo no, ya. Ya no te pillo. No. Ya. c o para ustedes, compadres, Amona Mart estuvo ayer en el Teatro Cariola, dedicado a varias personas que les gusta el rock y el metal. Manu, ¿cómo se llama el tema? The p u r s u i t of b i k i o n s The Purse of Vikingos パンツオフディピキングス。 Compadre, eso es. Esto es Puente Alto Rock and Roll. Pedazo de tema, te mandaste Manu de Amona Mart. Sí, creo que. Eh, eh, es como uno de los mejores temas que tiene. El tema más oreja me dijiste. Sí, creo que el más escuchado. El más escuchado. Oye, hay otro tema que yo quería que no lo pusiste, compadre. ¿Cuál es el tema que yo pedí, compadre? No sé ni me acuerdo el nombre. Oye, ¿cómo no te voy a acordar, <risas> compadre? p e s que me lo mandaste por、p、WhatsApp.、The、por Guardian、ver. of the Asgard. Ajá, ah. p e a z o tema también de m o n a v a r t compadre. Sí. Pero、ah, no、bonito. lo tuvimos, bueno, tuvimos de otro tema. Es ¿Ah? <risas> lo que hay. Es lo que hay. Es lo que tenía en el c a s s Es t t e e tu regalo para todos los que les gusta el metal. Y, bueno, v a, a r i o s amigos, fueron a m o n a v a r t Igual, bueno. Sí, como el r o d r i g o el、pues. Rodrigo. El Roro, el, rodrigo, el Rodri, el rodrigo. Sí, un tal Reyes Rodrigo, el... Rodrigo Reyes, sí, un tal s o j a n también. s o j a n s o j a n s o j a n hoy saludo a Sohan.、Sí. Ah. Sohan, h a rodrigo a l e a Rodrigo. El único que pelea con un auto estacionado. Bueno, porque... El único que se agarra a pelear con un auto, ¿cómo se pone a pelear con un auto? Y perdió. <risa> el auto、dio. lo agarró combo. Lo peor. <risa> estaba tan. e s t a b a tan ebrio que el auto le puso dos neumáticos, dos neumáticos y quedó a tierra. Lo digo, Oye, Sojan curado.、Padre? Oye, perdón, Oye. <risa> Saludos para Rodrigo, ¿no? No, mi vida, o、oh, s、sí, i c o l a o、oh, s、sí, i c o l a <risa> b、bueno, u e n me de varias, así que、ah, los días cuando, cuando puse, hizo el meme, ¿te acordás, yo, no?、Ah, no, ya,、mal. pero no te voy a poner、ya. a q u í j a t o u e te está v i e n o n o n p a d r o s a i Sanguchito Balta, Galletas, Gritón.、Ah, un nuevo colaborador de Puente Alto Rock and Roll. Seguimos con el programa, chicos. Acá en Puente Alto Rock and Roll, la radio, el programa de los rockeros metaleros de la comuna de Puente Alto, enfocada obviamente en las bandas independientes, dándole espacio para que vengan. Ahora, en este momento, les quiero contar e invitar a la radio y les quiero avisar a todos nuestros radio escuchas que tenemos en nuestro auditorio a, a la banda Insomnia. Un abrazo para ellos, compadre. ¿Cómo están c a b r o Muchas gracias c a b r o estamos felices por la invitación c a b r o estamos al borde del colapso emocional. Ah, que s a colapso de otro, ¿no? ¿Cómo estás ahí? Bien, bien, gracias. ¿Cómo se sienten bien en la radio, no? ¿Acogido igual bien? Sí, acogido, bien, bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, n o、no, A ustedes por estar acá, perrito, la verdad es para nosotros es un honor. Hace tiempo esto, veníamos con Juan h a b l a n d o en el bar, ¿te acordáis? ¿Cuántas veces hemos hablado que íbamos a venir a la radio? Ahora estamos acá, p u compadecimos、sí, eso... realidad. Sinceramente yo ya daba por... Pensé que no se iba a dar nunca la situación y yo ya... Me había dado por vencido, pero acá estamos, compadre, y se agradece. n o t e n í a h i p o café, gacha Manu, el Juan. ¿ah? Creía que lo estábamos cuanteando, creía que lo estábamos mintiendo. Si, creía que era un mito el programa de、claro, radio, que lo hacíamos. Pensé que no existía. Que era un invento. l o que lo hacían otras personas que se llamaban igual que nosotros. No, mandé, en la semana me decía, mándame los programas, mándame los programas, para pa ver si era real el programa, bro, bro.、Ah, no creía nada. Le fue a preguntar a los colaboradores. n o es verdad que están abollando estos cabros, nada, bro,、no Nada, Oye, chicos, primero que todo, para nosotros, como c o m e n t a r t e de rock and roll, es un honor tenerlo acá, ¿cachai? A Insomnia, una gran banda. Hace poquito tuvieron junto a Masacre acá en el bar 38, compadre. Así que, queríamos hacer algunas preguntitas. ¿Dale? Sí, dale. Mira, la influencia de las bandas, ¿cómo están con, con eso? La、eh, influencia de la banda,、eh, sí. más que nada, group metal. ¿Ya? Group dale. Group metal,、eh, como bandas como Lambs g o d Chimaira, ya, dale. Fear Factory. Fear Factory, buena banda, compadre. Yo ya te dije jugar、pues、por esa、no, sí. boleta, ¿verdad? ¡Paso, banda f a i Factory, c o p a d r e、sí. Bien, esos son l o que, que han ido se teñido un va, poco a. Anda a con los. A Insomnia. Insomnia, claro. Dale. Sí, oye, oye, ¿cuándo partiste mi compadre? ¿Qué año? ¿Cuáles son los integrantes iniciales? ¿Cuáles? Uf, aquí igual tengo como para unos cinco minutos. No, no sé si te...、Ah, pero no, no, no, h a z e la breve, igual que otra s cosa, s compadre.、Eh, la, érase, érase una vez. Érase una vez. <risa> Todo Esto parte d el año 2013. Yo me acuerdo que estaba en una banda tributo antaño, compadre. Para, para, para, para, para. para, para. Toca <risa> en una banda tributo. <risa> Nunca lo n e g a d o compadre. Lo digo a mucha honra, compadre. Meri Jane、ah. tributo a Mecca. Y después contacté a. Me acuerdo que conocí a Kelo en, en, en un carrete que teníamos en la casa una prima. Ya, dale. Y ahí un día, oye, compadre, así intercambiamos gustos musicales. Ya. Y Y nos juntamos después de como un año. Toca en Meri Jane. En Con、Mary、la Yaqui. Sí, compadre, ahí、oh, tocaba. Era, era, ahí, era ahí la segunda. Entonces, que la j a c k i e me digan、eh, es bravo. Pero es, <risa> es, ella es yo la, conozco la dueña. Es mi, mi amiga personal.、Eh, buena onda, yo la conozco en Pantano, compadre. Y bueno, seca en, la m i e a En ese tiempo ya me v e n e c h a b a Ya me enhechaba. Claro. Chudo. Es o m b i a Volviendo a lo que no me suena. Básicamente, resumiendo, se formó e l 2013.、Eh, La primera formación é r a m o s un power t r i o ¿no? teníamos un bajista súper bueno y el compadre renunció por temas de estudio. Ya. Y ya para resumirte, compadre, las primeras tocadas, en, me acuerdo que en noviembre de ese año d e b u t a m o s en el 38, así que bien feliz en ese sentido. ¿Y qué、pues. año era Juan? El 2013. 2013. O sea, podríamos decir que Insomnia ya actualmente toca como banda ¿cuatro? cuatro años. Cuatro años. Cuatro años, exactamente. Igual la evolución ha sido importante, compadre, están tocando muy bien, ¿cachai? Para allá tan poco como banda, ¿de van? Yo creo que、bien. sí, bo,、eh, ahora como saltando en un par de años, básicamente 2014-15,、eh, uh -huh. fue nefasto en, el, en cuanto en el sentido de las tocatas, se nos vinieron más el 2006. Sí, claro, un, un cambio de integrantes, compadre. Ahora tenemos a, un saludo también para Claudio Alonso, que no te de estar escuchando. Un aplauso para Claudio, buen.、Claro. Claudio, te están recordando acá en Puente Alto Rock and Roll, compadre. Nuestro bajista, Yaquilito también. Una, un abrazo. Dale, saludo para ellos, compadre. Oye, y aquí Matías que se reintegró a finales del año pasado. A h poquito Matías igual. s、sí, a poquito. Ya, dale. Matías, te sentís cómodo en insomnio, ¿no? Sí, me siento cómodo, e s verdad que、todos. Juan es el cabrón de insomnio. Sí, el cabrón. El cabrón. Sí, los la, temas, las q u e r i t o d a Todo, c r e o que se va a mandar a hacer p o l e r a y no le va a poner insomnio, le va a poner Juan. Ju Juan de insomnio. Juan de insomnio. <risa> así, así de winner. Claro,、oh, así de winner. Y una vez le pregunté al Juan, ¿y ¿cómo se llama tu banda Insomnio? Y me dijo, no,、eh, perdón. Sí, eh, mi banda, mi banda, sí, sí ¿cachai? Banda, mi banda, el patu, mi banda es Insomnio. Cuando lo conocí en Luz, ¿te acordáis una vez? Lo vimos. Oye, pues,、eh, chicos, en relación a eso, a... existe un, un, un boom importante acá en la, la comuna de Puente Alto con el tema de l a b a n d me... a、eh, i n d e p e n d i e n t e emergentes.、Eh, s e sienten partícipe s de eso? ¿Se sienten.? Parte de ese grupo de, de bandas que está como revolucionando Puente Alto y la, la zona sur de la región metropolitana con el rock, con el metal. Yo quiero, quiero dar mi opinión, mi humilde、Hoy. opinión. Y pucha, hay gente que le puede molestar. Pero creo que las cosas se dicen como son. Encuentro que s、sí、i hay un apoyo. Encuentro que s、sí、i hay un, un, digamos un levantamiento de bandas conforme a años anteriores. Pero creo que el apoyo no solamente va en dar likes en Facebook. Creo que el apoyo va en estar presente. Y creo que pocas bandas hoy en día.、Eh, Van con ese verdadero apoyo. No digo que todas sean、claro. de, esa, de esa onda, hay mucha banda que apoya, pero creo que todavía nos falta arco. Creo que todavía、eh, se puede mejorar mucho más. Está mejorando, pero yo quería decir eso: creo que con un par de likes、eh, no, no, sirve, no pero... sirve. La cosa tiene que ser en el terreno, en la cancha, se ven、claro. los gallos. De hecho, lo hemos discutido a cada mano, ¿te acordáis o no? Con varias bandas, o sea, el mismo tema. Sí,、fachai? sí, el problema, el problema siempre. A ver, es que lo que pasa es que ahora todo se difunde mucho por redes sociales, ¿cachai? Claro. Entonces,、eh, es fácil ya decir, no sé, p u s crear un evento y que varios le pongan a asistir y todo. Me gusta, ¿cachai?、Ah, claro, me、comparto. gusta, comparte, ¿cachai? Y eso no sirve de nada en realidad, e f i n i t i v a A la hora de la t o c a d a ¿cachai? O sea, en realidad sirve para, como difusión, ¿cachai? Pero a la hora de los QV, va con suerte la mitad de esas personas, ¿cachai? O sea, o sea con suerte va la mitad. Entonces, el, el, apoyo, el apoyo a las bandas、eh, no se está dando como debiese, ¿cachai? Claro. Para que、sí. mandar con cosas, sí. El, si、el, como dice Juan, ¿cachai? En la cancha se ven los gallos, ¿no? Sí, claro. No. Bueno, de hecho, lo hablamos otra vez, Juan. Muy buen comentario que hiciste, porque lo, lo, lo hemos hablado con、no、todas las bandas que han venido acá. Y todos tienen un, un, un pensar muy similar en relación que, que la, el, la, el apoyo entre bandas también es un tema que no se da mucho. ¿Cachai? El apoyo de ir a ver a la otra banda. O sea, vais va solamente cuando te toca tocar a ti. Y la verdad, yo considero que para, esto se, para que se genere sinergia y un apoyo real, las bandas tienen que apoyarse en, primero que todo entre las bandas. Porque los espacios se están, se están creando, ¿cachai? Está 38, está Bar Movitic, tal, pero no pueden testar luces, etc. La cabaña no la voy a nombrar porque no es de nuestro estilo.、No、estilo claro. claro, ¿cachai? Ellos tienen c a r a d o que otra cosa, pero, pero a nivel de los cuatro、eh, varios iconos que están acá en Puente Alto con bandas, que pueden l l e v a r bandas en vivo,、eh, está, se están creando sus espacios, pero las bandas en sí, o sea, no se están apoyando entre las bandas. Es un, es un tema que, que hay que mejorar. Que muy bien lo que dijiste, g ¿no? ü Gracias, me,、eh, me, parece, me, parece. Pare, me, me parece que se haya recibido de la mejor manera e l juego.、No, Como absolutamente. Lo que me llamó la atención es que t o c á i s í y me manda tributo. Me quedo dando vuelta, Manu. ¿Ah? El, el, el, a mucha el, honra. Uno de los peores críticos, s d e b a n d a s tributo? No, no tanto. ¿no? <risa> no, pero que está bien. Porque uno canoce las dos caras de la moneda. ¿sabes? Claro, ¿sabes? sí, sí. Eso o, pasa. Está bien, mucha gente comenta al otro lado sin saber cómo es. Dale. Oye, Manu, mira, chicos, de Puente Alto Rock and Roll. En este momento nos vamos a ir. Te voy a pillar de nuevo, Manu. Con algo de nuestra banda, i n v i t a d a p u e s compadre. h ¿eh? Bueno, y a q u e insiste. Dale, ¿con qué tema nos vamos, Juan? Digo, Manu. ¿Lo queréis presentar tú, Matías? Ya, Matías. Dale, presenta、okay. tú. ¿Cuál tema es, cuál tema es el, de la, el que nos van a presentar acá en la radio? Para que la, nuestro radio e s c u c h a en Puente Alto Rock'n'Roll, a d obviamente, lo e s c u c h a n Laberinto de Labe insomnia. Laberinto de insomnia en Puente Alto Rock'n'Roll. a d Dale, Manu. amigos eso fue laberinto de un zombie a compadre pedazo de banda cuenta al tina sonó increíble、buen. sonó muy bien u a n perrito felicitaciones la verdad nunca he escuchado tu banda、no. me di cuenta manu manu manu, manu nunca hemos escuchado i n s o m n i e a h nunca, nunca hemos escuchado i n s o m n i e antes yo si e g u en la cumbre en la, la cumbre. cumbre no se、sí, inventaba la cumbre estuvo increíble bueno sonado、sí, un pelete s í t o p buen pedazo le, espero que nuestro radio escucha la haya gustado、Gracias. compadre o y e seguimos con la ronda de material, compadre. Redes sociales, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Facebook? ¿Qué?、Eh, nos pueden ubicar por Facebook. Dale, dale.、Eh, Insomnia-Metal Chile. Insomnia-Metal Chile, perfecto. Ya, dale. Oye, ¿algún,、eh, algún... En En Soundclub también nos pueden encontrar.、Ah, perfecto. Insomnia-Metal-Chile también. Perfecto, muy bien. Ahí muy pueden bien. encontrar material de nosotros para que nos puedan escuchar. ¿Tienen o no? O todavía no estamos、fans、en creación、face. todavía. Fanspage de Insomnia, por、pues, el, el que acaba de decir mi. Dale, esa es la fanpage, s perfecto. También nos pueden encontrar en Instagram. Ah, sí. En Instagram, claro. Mira, ¿cómo, cómo están en Instagram?、Eh, InsomniaMetalChile. InsomniaMetalChile. Bien, ¿Sí? también a nivel de redes sociales están manejando. Muy bien, ¿Ese es, es un déficit que tienen algunas bandas, compadre. Lo otro día hablábamos, ¿te a c o r d á i Manu? Con el tema q u e los invitábamos a algunas bandas y todo el cuento, o les p r e g u n t a m o s tienen material disponible, dónde los encontramos?、Eh, ¿no? ¿Tenem, tenemos, <risa> sí, lo encontramos. No, tenemos fotolog. Que, lo que pasa es que muchas bandas,、eh, puedo acotar acerca de eso, son r e a c i a s al tema de las redes sociales porque lo encuentran como muy. Posse. Comercial, claro. Ah, muy es muy pose.、Sí, claro. es, es como venderse mucho, ¿cachai? De hecho, yo me acuerdo que no hace muchos años atrás fui a una tocata donde unos locos estaban、eh, entregando su material en cassette, pon. En, ¿En cassette? En cassette, pon. ¿Te Y la... pasaban el live y big para devolverlo, <risa> <para> no? <risa> ¡Qué antiguo! Se me cayó el carnet. En cassette, pon. En... Entonces, ahí te di cuenta, cachai, que el... muchas bandas ya está bien, cachai, tener material de calidad, cachai, y no querer, por decirlo de alguna forma, ser vendidos, cachai. Exacto. Pero igual tienen que ir como un poco a la par, cachai. Con, lo, con la, las tecnologías de ahora, porque sí, tío, ahora, puta, yo cacho que el 60% de la gente escucha música por Spotify sí, o plataformas de internet.、Bueno. O sea, yo encuentro súper bueno m a n lo que está diciendo: que, que las bandas tienen que actualizarse en ese sentido. c c a a h Sí, o s e a no podía andar, está bien, que se h a c a c h a o todo lo que queráis, pero. No podía andar repartiendo material en c a s e t t e Claro, estamos bajo ahí. l o s fuimos ya, para abajo ahí. De hecho, de hecho, tuve que ir a la casa de mi mamá a escucharlo. Porque igual, mi mamá tenía un... igual, <risa> igual que te pasen pase material en cassette, igual entretenido. ¿o y、no? para acá, ¿cachai? En f i l e t a así como, sí, como vintage. Sí, ¿ah? Yo t o voy a d a n t i v o Yo ya te, lo tengo guardado, ¿cachai? Pero ¿a dónde lo escucho?、Po? Sí, ¿a dónde lo escuchaba? h o r a <risa>、bueno, nadie viene con c a s e t t e con c a s e t e r a nadie. Sí, o sea, esa es como la idea, ¿cachai? Como sí,、claro. renovar, así, ¿cachai? Estar al, como al día en, lo que, en, los me, en los medios de difusión que hay. Exacto. Aprovechar esa, esa herramienta porque al final, sí,、bueno. la, de hecho, la otra vez hablamos con unos amigos, compadre, el tema de las redes sociales y él me decía: me decía Así que, Antonio, lo que pasa es que nosotros tratamos de aprovechar al máximo las redes sociales y eso está bueno. ¿Cachai? Pero no olvidar tampoco, O sea yo creo que hay que generar un equilibrio. c c a a h En mi, post, mi forma, todas las versiones, Que, que como es la, la lo que usted opine, l a v e r s i ó n la... Claro, la, la, la, la opinión de invertida e s u n responsabilidad de c a d a u n o No, <risa> la... <risa> me, me estoy poniendo la chapa、sí, antes de.、We. Sí, te caché. Sí. No, no, estoy tratando de decir, compadre, que, que todo g e n e r a en estricto d e b i e s a c e r un equilibrio. c Aprovechar c h a a bien las redes sociales, pero no olvidar también el, el, la, la, la antigua. c c a a h Los reyes hablamos e l tema de los flyers. Me decían,、sí. bueno, tenemos una tocata, perfecto. ¿Cómo la publicitamos? Redes sociales. Y, y yo, o sea, yo le dije redes sociales. Y él me dijo, o y pero yo quiero pegar flyers. Los de Grifo, c a c h a i Y yo dije, ah, buena, p u e Y a h o r como que las bandas ahora ya no. La, las producciones ya no van mucho con el flyer. No, ya no mucho. En, en ya... la calle, el engrudo, ¿cachai?、Claro. Ya no pegan.、No, antiguamente tenías que recorrer en,、eh, clandestinamente, ¿cachai? En l a n o c h e pegar tus flyers. Ahora, puta, entre pocos, pues, po, ¿cachai? Sí, ahora no, mucha, no muchas personas se dan el trabajo de hacer una difusión masiva. Porque el, el flyer para que、no、andas con cosas, o sea, tomáis un paradero y veis como 10.000 flyers.、Claro. y solamente por el hecho de estar esperando a la micro te ponía a verlos, güey. Claro, y el otro día estaba viendo un flyer y decía: si busca trabajo, compadre,、ah, llame a este número, ¿cachai? De Anel, h g ü operarios de bodega, ¿cachai? Güey, no bueno, hay más de esa weá que flyer, g ü e e y ¿cachai? Y, y es un trabajo que tiene que ser un equilibrio también con eso. Oye, chicos. No, volviendo al tema. Volviendo al tema renovado, <risa> que me fui en la bolada, g o sé. Hoy día、estoy. ando prendido. ¿no? El、eh, último programa andaba. Difuso. Difuso, andaba perdido. Andaba l o c a Andaba loca, andaba, andaba <risa> mi, andaba <risa> mi tenía mi periodo, güey. Andaba perdido. La mariposa recién salía del capullo, o、bueno, Qué <risa> loco, qué loco. Andaba terrible <risa> perdido, ¿te a c o r d a i s o no? Traba、sí. tatarita, traba lengua. Ahora no, ando como de, de corrido, ¿cachai? Sí, bien. d e a a n d á i bien, ¿viste? Bien.、Ah, Seguimos bien. con la entrevista entonces, m a n u A nuestra banda invitada, i n s o m n i o compadre. p i m e o que todo, compadre,、eh, queríamos hacerle el probar el desafío, c o a d r e Aquí estamos. Nomás, de real. ¿Cómo se llama el tema que van a tocar en vivo? Insomnia en Puente Alto Rock'n'Roll. a d Este tema se llama nada de s e m v a n o Obviamente no, está, no es la versión original. Hicimos un par de arreglos para que sonara bien chévere. Vale, diablo. Insomnia en Puente Alto Rock'n'Roll, a d compadre. Acústico. <risa> Esto lo quiero escuchar. 全員が大好きな顔、全然動くの、そんなんが見ろ、で、その絵を買ったら見ろ、な。 Excelente, compadre. Eso fue insomnio en Ponte a t r o Rock and Roll, compadre. Gracias. Igual c u á t i c o ¿o no, Manu? <risa> sí. c u á t i c o ¿no? Pero、sí. bien, p u e perro, ¿o no? f e d e a c i o n e s chicos. Sonó increíble. Sí, creo que sonó súper bien. Está bien. Y, a, a, aparte, la, la magia、gracias. que hace Manu, ¿va? Ah, sí. No, que el Manu, igual, lo, lo toca muy abajo. Muy... Cállalo, toca muy abajo. La wea gay. Cállalo, la bola. Las opiniones vertidas en este <risa> programa. Claro, <risa> bueno, me fui el ladrón. No, me, dijo, me, me refiero a que tú le subí el bloomer ¿ah? a que se escuche espacio arriba, eso.、Dale. Ah, sí, sí, esa es la idea, o sea, que, que se escuche bien para gente. Sí, hoy. Oye, para despedir ya la banda, compadre, Insomnia, gran invitado hoy día, compadre, en p u e r t a n t o Rock and Roll. Chicos, eh, eh, shows próximos, tocatas,、eh, álbumes. A ver, así como. Algo La, no, próximo. En el corto plazo、eh, tenemos que hablar con. No me acuerdo cómo se llama el compadre. Debe de, tener de un nombre, güey, Debe ¿no? tener un nombre, no me acuerdo. Claro. <risa> el, el, el loco del. l guitarrista de los Huemul. El. ¿Cómo que tú me abusabes, w e ó c u á l uno bien flaco? Sí. <risa> es, ah, ah, ya, Gonzalo, o a h que está haciendo、claro. un evento, si no me d e c í lo q voy a decir. Sí, ese compadre no. nos está invitando para una tocata en el Barmovide que el 8 de julio. Así que hay que concretar algo, ¿cachai? Eh. Perdón. Dale, sí, dale, e q u é Está Peppa. Está p e p a Pica acá, güey. Me faltó aire.、Ah, p e p a Pica. <ríe> Se le olvidó respirar. Claro, no, Habla tan rápido, güey. Que... el Flaco ya. Bueno, para resumir, el Flaco <ríe> tiene que confirmarte. El 8 de junio hay una tocada、eh, en b a r b o Meeting. Claro, en b a r m o w Meeting.、Eh, a ver si estáis o m b i e s Eventualmente estamos confirmando esto. Sí, bueno, claro. Igual no es 100% seguro, pero tenemos una posible fecha en Puerto Montt.、Así、Mira. Que, increíble, bien. Hay、eh, es que ahí, salir también. Claro, ¿no? O s sea, El a e año pasado tocamos este MUG, así que igual estamos intentando conquistar Chile. Ah, esa es la idea. Ah. Claro. Bacán, hoy un aplauso a Insomnia, compadre, en Puente Alto Rock and Roll, gran invitado, weón. Manu, la verdad,、eh, no estamos, no estamos, es un lujo tener a los chicos hoy día. Y por fin cumplimos la palabra con Juan, po, compadre. Sí, w e ó compadre, antes de. de saludos.、No? Pero, eh, sí, pero antes de mandar saludos,、eh, yo vine porque iba a estar el、no, Hernán, po, weón. Hernán, h es que lo que pasa <risas> es que Hernán te quiere decir algo. Manu, Hernán, ¿cómo estás? Le, ¿Te gustó a Insomnia? Gracias, Hernán. ¿Le gustó i s e m n a Le encantó. Le Se encantó. quedó sin p a l a b a s Le quedó ¿no? sin palabras, e n ¿no? Es como si no estuviera presente. No, es como que si no estuviera, pero está acá, compadre.、Eh. Lo tenemos acá, Hernán a c e v e o Nuestro l o b a r á n e d a compadre. ¿eh? Eh, vaya, Oye. Con, lo, con el saludín. Dale, saludo, por favor. ¿Un saludo a tú? ¿No? Él no quiere mandárselo. Puta, yo quiero mandar saludos a. ¿Tenéis polo o no?、Eh, a ver,、eh, así como para resumir. Sí, no. que ¿Cachai? No, todos los músicos llegan acá súper truco, así, súper macizo. No, padre.、Eh... Vale, es que, mira, la historia es larga, pero vamos a reducir en un sí, porque,、ah. claro, está b u e n o el rupi.、Eh... No, van a, v o b u e n t a y loco. Claro,、eh, pero un saludo. <risa> Sí, dale, dale. Un saludo y un tema a Valeria Fernández. suelen decir n o m b r e Valeria Fernández. Un saludo、sí, para e l l Tal cual. Y、eh, en general, gracias. O sea, un saludo también a mis queridos q、eh, u e l o q u Ekele s Espinosa, Claudito Alonso, que es el resto de la, sí, de la, banda. De la banda que hoy día tuvieron que trabajarlo, hombre. Y puta, así lo típico a mis viejos, caché, que me aguanten a la gente que en el fondo está cerca de uno siempre. Así es. Muchas gracias, compadre, por, la, gracias por la invitación. s i t a i n s o m n i a en Puente Ato l、uh -huh. Rock and Roll. Es creíble, compadre. n o p u e d o h a b l a r porque tengo el micrófono en la mano. Dale, m a n o Nos vamos a ir con un tema, compadre, para todos n u e s t r o s Radio Escuchas. En Puente Alto, Rock and Roll. Un día jueves. ¿Hoy día qué día? ¿Es En nueve. o c h o ¿No? De junio. Estamos、8, 8, 8, 8,、sí. bien, se me ha dado、no, tan tártaro, weón.、Ah, dale, <ríe> nos vamos con un tema que.、Eh, el cover de la semana, vamos a irnos, mano, ¿no?、Eh, no, v a m o s con otro tema. Otro manu, sí, ya, pero no. Dale, tíralo, weón. ¿no? Ah, <ríe> Tú presentas, weón. Esto es de Pantera. Ah, te fuiste bueno. Sí, al cover from her. Dale, t e se se llama ¿cómo? Seattle. ¿Cómo? Seattle. <ríe> Seattle. <ríe> es muy estante rock and roll. s u tema, compadre, ¿eh? te fuiste bueno, m a n u Pantera. Sí, es que para seguir un poco la, la línea de mi compadre. De compadre insonio, sí, p u e no voy a poner、los、Boys on Paul. Bueno, no a v o e r m a l u m a No, no, <risa> no, ¿Ah? no se puede, g ü e Oye, mano, nos vamos para seguir con Puenteado Rock and Roll, compadre, con nuestros colaboradores, por los que hacen posible. De hecho, compadre, tengo un desafío que para la próxima semana nos vamos a empezar a nombrar más de, do, más de una vez, compadre. Porque se han portado muy, muy bien los colaboradores de Puente Alto Rock and Roll. Y por eso, Manu, nos vamos、Adiós. en este momento con un colaborador que confió en nosotros desde un principio, compadre. Cuervo Rock. A ver si te pillo, Manu. Cuervo Rock. Excelente, <risas> nunca te voy a pillar. Mira, Cuervo Rock, compadre, una tienda dedicada a las ventas de poleras, chapitas, compadre, tazones, figuras de, de colección, compadre. De nuestro amigo Rodrigo, compadre. En Avenida Concha y Toro, 1315, local 454647. Estacionamiento Home Center Metro Las Mercedes, compadre. CuervoRock81, arroba gmail.com, es el correo electrónico. CuervoRock lo pueden ubicar también en Facebook, ¿cachai? Como CuervoRock. Ah, m u y b i en a n c i o Bueno, compadre, regaló una p o l e a a la semana pasada, se la ganó la Andreita, que t o d a v í a no s e la entregamos. La Andrea del Luce, que me la está、sí, pidiendo. Si sé, si, si Hoy día、si、la está traje, está por Siaca, si acá. Sí, sí. Para que sí, la venga a retirar. Sí, y después le tenemos que sacar fotos. s i、sí, lo, los、obvio. concursos aquí son transparentes.、Po. Absolutamente. Después, <risa> claro, es menos, menos tu concurso. Ah, porque no u e s e no fue. No, no, n o、no, Oye, ese es Cuervo Rock, compadre, en Puente Alto Rock and Roll. Un gran auspiciador. Saludos, Rodrigo, por confiar en este proyecto, compadre. Muchas, pero muchas gracias. Y ahora nos vamos, Manu, con ¿Qué? Motor Rock 73. Ah, increíble, compadre. ¿Al te pillé la música o no? No, yo me pillé. Ah, bueno, Motor o c k 73, <risa> compadre. El taller de nuestro querido amigo, hermano, lo tuvimos ayer en Bar Moby Dick, el señor Milton Vargas. El taller Motor o c k compadre, está ubicado en Navate Molina, 0133, esquina de Las Lilas. Mantenciones y reparaciones de motocicletas. Todas las marcas. Diagnóstico gratis, compadre. m a n u mira, lleva tu moto. Diagnóstico gratis. Es gratis. ¿Ah? Ay, qué buena, llevaría mi moto si tuviera una. Si tuvierais una, ¿ah? pero como l o tenía, no lleví. Modificaciones, <ríe>、no, <ríe> claro, modificaciones, mecánica en general, compadre. Motorrock73, al WhatsApp más 569-794-70638. O en la fanspage Motorrock73. Insisto, Motorrock73, compadre. Un colaborador de nuestro amigo y hermano Milton Vargas. Así que, bueno, buena, tiene hoy vaina de ayer. Los precios están increíbles. Le roía una foto, compadre. Bueno, está atendiendo increíble n u e s t r o amigo y hermano Milton Vargas. Saludos para él. Ayer estuvimos con él con una banda Jumbel. Sí, a u t o r o ¿no? x i a ¿te acordáis? Automotor. Automotor, <risa> casi estoy perdido. Pero lo único que sé es que terminaste cantando con ellos. ¿Por qué terminaste cantando con ellos, mano? Porque me invitaron a cantar. t i r a l e si ahí debajo a puedo cantar, puedo cantar. r <risa> dónde? Dale, compadre. Nos vamos, nos vamos con nuestro otro auspiciador, compadre. Un clásico ya. Bar 38. El bar 38, compadre, del ícono. Ícono de nuestro amigo Memo, compadre. Era w e n f a n Memo, sí, era w e n f a n Bar 38, compadre. Avía Concha y Toro 685 para Aero 38 y medio d Vicuña, Maquena. Esto es en Puente Alto, compadre. Metro Las Mercedes, línea 4. Hoy día jueves, ahí. ¿eh? c a r a u q u e sí. c a r a u q u e ¿no hay, compadre? Entra... De aquí veo las cervezas. Ya te dio sed, ya. Entrada liberada, compadre. ¿ah? En bar 38, ¿ah? tenemos cervecitas: k u n s m a n n Sol, Escudos, Austral, Heineken, Royal y obviamente la cerveza artesanal Dolan. Ahí tenemos la opción: Gold, Amber y Stop. En bar 38, compadre. La lleva, bar 38, el bar metalero, uno de los bares beta metaleros de Puente Alto, compadre. Caraoke Night, hoy día jueves. Así que, amigos, r o c k e r o s metaleros, al bar 38, dirigidos todos, como la ley del rock. Dale, y seguimos con los, nuestros auspicios, pues, Manu. Rackline, a ver si te pido. Esa es pasa, tu、hombre? empresa, tu p y m e Tú h a c e el auspicio de Rackline. Rackline, chicos, si necesitan amplificación,、eh, backline. r a c l i m e es la solución, creo que ya n o puedo decir mucho. Ya. O, sea, o sea, bueno, ustedes, bueno, fueron lo que hicieron la,、eh, a nivel de amplificación y, y, y backline de la cumbre Rock Puente Altino 3. La, ¿Cómo estuvo? La, Increíble. Estuvo impresionante, sí. De estuvo, hecho,、bueno. Hemos hecho a las tres, así que. Las tres, sí, ya, ya están. ¿Cómo se están forrando? <risa> ¿eh? ¿Cómo ah? h se están forrando? o c o m o la productora Movido que usted, e、bueno, güey? ¿eh? Claro. Se、sí. van a llenar de plata. <risa>、ah, mentira. Ojalá, ojalá, e s c ú c h a Tenemos amplificadores de guitarra, amplificador de bajo, tenemos Shellpack de batería, shell tenemos、pack. cajas acústicas también.、Eh, de todo para lograr un evento con, mayor, con la mejor calidad de sonido. Exacto. Rackline. Y el、ah. teléfono es el 9. 59345788. Hoy día lo dijiste como machito. ¿no? <risa> Los días le salió sexy. Es que estoy r e f r i a d o 94231.、Sí. <risa> ¿Ah? Parecía ahí como el programa, como las 12. ¿sí? Esos programas bien, bien raros. <risa> ¿Ah? claro. Oye, Rackline en Puente Alto Rock and Roll. Y terminamos con Grow Shop, compadre. Que se, pido disculpas a nuestro amigo c r i s t i a n compadre, pero es un, una tienda que está ubicada acá al lado nuestro. Somos vecinos. El, al lado del bar, moví compadre Grow Shop, tiene las mejores semillitas, compadre. Esta,、eh, ¿Cómo se llama? Indoor. Indoor ¿Ah? tiene aditivos, creo, Aditivo, también, nutrientes. a d t i v o s i t a m i n a s para las plantitas. s、sí, de, ¿Ah? de todo. Para que una plantita l a s c a bonita. Claro, para que se、sí, sirva que las flores crezcan. ¿no? Exacto.、Sí, c o w n s o p Sí, para los tulipanes. Para, claro, para, pa los, todo. para los narcisos. Para t o s o Haga crecer la plantita claro, y haga, después ha... lo va a pasar bien. Se va a andar riendo solito con esa plantita.、Claro. Crown l a Shop. ¿Ah? <ríe> Compadre, esto es en. Eh, Avenida Conchaistoro, compadre. Mira, la dirección exacta está、eh, Conchaistoro 019-016, creo que al lado.、Pu. No tengo la dirección exacta, no traje el flyer, pero está ahí. Ground Shop, compadre. <risa> nuestro amigo Cristian, saludo <risa> para ti. La verdad,、eh, te prometí un saludo, compadre. Y estamos cumpliendo cómo puede n t r a r tu rock and roll. Ground Shop, compadre. Ahí está. Esa es la mejor tienda, compadre, que tiene. Las semillitas, plantitas, compadre. Indoor, toro,、eh, pipitas también. Hay de todo, compadre. Tiene todos los insumos para una buena volada. En g r o u n Shop. ¿ah? Y terminamos con los colaboradores, por Manu. ¿ah? Así que nos vamos con las tocatas, Manu, de corrido. Mira, las tocatas. En este, por, lo, mira, yo les pido a los chicos, a la gente que nos envíe a su fanspage, las tocatas de Puente Alto. ¿Cachai? En este caso solamente tengo una. No tienen ninguna relación que esa sea en b a r m o v i d i c Para nada. No tienen ninguna. <risa> es solo producto de, de, de, la, de la casualidad. Viene el, mal, el Metal Pan Attack. De la agrupación Asociación, Asociación ilícita. ilícita con nuestro amigo Mapache. Saludo para él. ¿Cómo se llama? Mapache Henry, Argonauta. Henry.、Ah, más conocido en las redes sociales como Mapache, Mapache Argonauta. Buen nombre sacaste, Henry.、Ah, Asociación Ilícita presenta el Metal Pan Attack con bandas como. Voy a leer las que yo cacho. Brutalaser, De Fuego.、Eh, Lumpen, compadre, nuestro amigo Lumpen, que、eh, son grandes amigos nuestros. Y、eh, la mujer q u e entran gratis hasta las 12 de la noche, compadre. Esto es el día sábado 10 de junio. Del 2017, este sábado que viene, en Bar y Centros de Eventos Moby Dick, Avenida Concha y Toro, 019. 20 h o r A s a partir de las 20 horas, compadre. La entrada, por lo que entiendo, vale dos luquitos, si no me equivoco.、Oh. En puerta 2500 y、sí, preventa a l u k y Media. O sea, asegúrese la, la preventa porque son Luquitas más que puede después convertirla como Dios, como Jesús, en vino. ¿Ah? <risa> Esa Luquita puede transformar, puede decir más y te la t r a n s f o r m a i s en vino. O se te va a hacer humo. Pero te ahorráis una Luquita en Metal Pan Attack este sábado, compadre. Así que, ah, quería hacer otra, otra invitación, n ¿ah? a Importante. Mira, el, este j u e e v sábado este s también, sábado 10 de junio, a partir de las 10.30, compadre, hay una marcha familiar. Se llama Defender el agua de la región metropolitana, fuera Alto Maipo y Agua Sandina. s Yo me estoy e n r e g a n d o el carril, después me ponéis la, la, la chapa, m a n u Las opiniones vertidas en este programa son, son de, de exclusiva responsabilidad de quienes la s d m i t e n Yo me estoy p e g a n d o el carril y sigo con mi causa, compadre, Alto Maipo. Agua Sandina, s fuera. ¿Cachai? Hay una marcha, compadre. Esto es al Front y la Municipalidad de Puente Alto este sábado 10 de junio, compadre.、Organizada, organizan Coordinadora No Alto Maipo, Asambleas de Agua y Soberanía y las Comunidades de Pirque. Esto es en la, el Metro Front y Municipalidad de Puente Alto, el Metro Protector de la Infancia. Jueves 10 de junio a, a las 10:30. No Alto Maipo. Nuestra. Con, con mi consigna, en realidad. Así que, dale, mano, tiramos con un temita. Vamos a pasar el corte. ¿Con el cover de la semana?、Omar? Cover de ¿eh? la semana. ¿Cuál cover me voy a presentar? No tenemos ningún curso e s t a semana, pero va a estar bueno <risa> ese cover. Ojo, pónganle、sí. oído, chicos, a este tema. Este es un clásico, ya. Vamos a bajar un poquito las revoluciones. ¿Cómo es lento, no? Sí,、eh, originalmente creo que es de e l e m e r s o n l a n c a l n Palmer. ¿Ya? Creo... Yo, yo lo escuché por, por una pedazo de banda que es Lionel Skinner. Sí, es que lo han, vers...、no. lo han versionado Lo harta n v e s i o peso, ¿no? Sí, creo, tiene varias versiones y creo que una es de Emerson Lake Palmer. Mira, mira. ¿verdad? Y creo que, sí, pues, por la versión que lo escuchaste. De Leonard Skinner, que es pedazo de banda, compadre, de, de, de, son como del sur de Estados Unidos, güey. ¿Cachai? Sí,、eh, sí. Este tema, compadre, se llama Simple Man, un hombre simple.、Sí. Eso es lo que apostamos todos a hacer algún día. Yo no. Yo sí, compadre. <risa> espero, bueno, espero ser algún día simple. Un hombre simple, simple man. Con Chi Down en Puente Alto Rock and Roll. El cover de la semana. Well, mama told me dijo cuando era j o v e Sit p e n i de mí. Mi único niño. escucha m y To what I say, and if you do this, it'll help you some sunny day. I... Oh, take your time. Don't live too fast. Troubles will come. They will pass. You'll find a woman.、Oh, yeah. You'll find love. Don't forget that there is a someone. up a b o v e All that you need now is in your soul, and you can do this, oh baby, if you try. All that I want for you, my son, is t o b e Oye, pedazo de tema, Manu. ¿Cómo dejamos a la gente, compadre, llorando? ¿Ah? Sí, estoy apunta y tirarme por la ventana, por pero. Perfecto piso de abajo. ¿Ah? Sí, pero encontré que eran muy pocos. Es que, que no... buen tema, Manu. A la próxima le vamos a poner el, de, el original de Lenin Skinner, pero como esta es la excepción del cover de la semana, queríamos hacer esa versión de Child a Down, compadre. Es pedazo de tema, hombre simple, compadre. Eso es lo que aposto, apuesto yo, compadre. En algún momento ser un hombre simple. En Puente Alto Rocarroll seguimos. Manu, tenemos un invitado. Ah, vamos a hacer algo importante con él, compadre. Tenemos en la mesa、sí. acá actualmente al señor Raúl González, compadre, presidente y representante legal de Ocupametal.org. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, s í、sí, todo muy bien. Muchas g r a i Mira, tu visita fue casual, te queríamos invitar, ¿cachai? Por lo que representa a nivel de agrupación. Tenemos la, la fanzine, compadre, Ocupametal acá en la mesa, la revista del Metal Underground、sí. Nacional.、Compadre. Ahí está bien, filete de la、ah, revista. Filete, me g u s t a e s t o Raúl, ¿cómo, cómo se escapa Ocupametal.org?、Eh, hola, bueno, buenas tardes a todos los radio escuchas.、Eh, bueno, soy el presidente de Ocupametal.org. Este es un proyecto que se genera hace aproximadamente 16 años,、uh -huh. pero hace dos ya que toma un camino ya más serio con una personalidad jurídica,、eh, con festivales, logos, marcas y todo registrado debidamente en lo que es Divam、e、INAPI, registro de marca y propiedad intelectual. Perfecto, esta, esta agrupación la, la componen bandas de Santiago y regiones, ¿no? No, o sea, no solo de Santiago, a eso me refiero. Mira, ocupanmetal.org es la vitrina, es el espacio, la cabida misma a las bandas emergentes del metal underground.、Eh, en un principio era metropolitano, ahora、uh -huh. ya es nacional y con mucho orgullo también debo decir, tengo un par de bandas ya dentro de la organización. Que ya son a nivel internacional. Hablamos en este caso de Clown, una banda de Argentina. s a l u d o a Sergio que、Saludo. nos acompañó en el último Metal Factory Fest en el domingo pasado. Perfecto. Increíble. s a l u d o para él, ¿no? Está e s c u c h a n d o e o en Argentina, ¿no? Sí,、Saludo、está escuchando en Argentina, s、sí. a l u d o para él de directamente, e d Puente Alto, Rock and Roll. A toda la banda Clown. Exacto. o y, y, y nada, p u e trabajo. O sea, veo que son súper profesionales a nivel de, de, de fanzine, a nivel de tocata, compadre. Vamos a hacer algo pronto, ojalá, ¿cachai?、Le、queremos invitar a este espacio para que. En, como no, no, no, nos acompañaras, a Manu, a mí, ¿cachai? En este programa, estamos todos los jueves en Puente Alto Rock and Rock, compadre. Así que, Raúl, desde ahora a tu casa, cordialmente invitado, quizá a otro programa donde podamos hacer una entrevista un poquito mayor. Así que, dale, por favor. Ok, agradecido, por supuesto, de, de este espacio de la radio Puente Alto y el programa Puente Alto Rock、eh, FM 107.5. Eh, también agradecer por supuesto a Antonio, a, a Don Manu. A Don Manu, <risas> un, gracias, un no, personaje que, realmente. No, gracias a ti por, la, por venir aquí y、bueno, mostrarnos lo que h a c e también, que s u b e genial agrupar a las bandas o tratar de, de, de hacer difusión, ¿cachai? Claro. Porque como dije adelante, es súper importante la difusión. Y más que, el, más que la difusión, el apoyo entre todos, al final a todos nos gusta lo mismo, creo yo. Eh, también hacer mención, obviamente, de que esta revista y todo lo que ha c e d o como metal.org es autogestión.、Eh, agradecer, por supuesto, a las personas que permiten de que esta organización continúe adelante. Y, por supuesto, también d i j o la invitación extendida para unas fechas que acá me acaba de otorgar Antonio. Sí, dale. En lo que es el espacio Moidic v como centro de eventos. Esto sería para el viernes 13 de octubre y sábado 18 de noviembre. En la cual estaríamos presentando la versión número 12 y 14 de Legion's Under Metal Festival. Perfecto. Hoy va a ser pedazo esas dos fechas, Manu. Sí, van a, va, a estar bastante va, buenas. Van a estar <risa> filete. s Así que, nada, Raúl, te queremos agradecer, compadre. ¿Algún tema más? c h o s e a de paso,、eh, también agradecer, por supuesto, a、eh, mi directorio, a Milán Sáez, directora ejecutiva, a Laura O'Kington, directora de Relaciones Públicas. Eh, te voy a dejar también estas revistas, dale para que、genial. las puedas tener también acá y que estén también en tu bar、eh, Muchas gracias para difusión, difusión. de estas bandas.、Eh, un saludo también para. Ah, también te dejo un trabajo de Bajo Sombras. El、eh, álbum、oh, se llama、eh, Genéticamente Corruptos. Oh, increíble.、Eh, Muchas Esta、gracias. banda es de Talcahuano. Muchas gracias. próximas fechas de o k u m a m e t a l o r g ya s e r í a Puerto Montt,、eh, Temuco. Los Ángeles, Concepción,、eh, Coquimbo en el norte y los demás festivales、eh, se vienen acá en Santiago. Importante para el verano, el evento, nuestro máximo evento,、eh, Metal Factory Fest, en、uh -huh. su versión número 6. Acabamos de presentar la 4 el domingo pasado.、Okay. La quinta viene en un par de meses más y la sexta viene en el verano con bandas internacionales. No quiero adelantar nada todavía y esto va a ser un open air en el estadio Lo Blanco del Bosque.、Oh, increíble, s a l u d o s a, obviamente, a Catalepsia de Puerto Montt, Ancun Banda, Barahona Power Band, la banda r u f f También, por supuesto, a Tommy Genocide, Distraught, Cianuro, Archite Desolation, b a r b e t a Ignos Blood,、eh, mi banda, por supuesto, Cadalso, Brutal Agresión, una tremenda banda. Y agradecidos por el espacio, muchas gracias. Es tremendo lo que hacen como programa y、eh, difusión, la difusión del rock como cultura. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl, por tenerte acá. Un aplauso gracias, para Raúl, Raúl, mano, ¿no? Gran invitado, compadre. Hoy,、sí, e la semana pasada、ah. tuvimos a i g n u m p l o d aquí. ¿no? Lo tuvimos acá, de hecho, a b t i q u i t o ¿no? Saludos para él también. Diego, sí. Oye, Raúl, muchas gracias por acompañarnos en este a n t rock and roll, compadre. Estamos ya cercanos al término del programa, compadre. Quiero, m á sin s antes, no queremos cerrar el programa, sin antes mandarle un saludo de apoyo, compadre. Me acaba de escribir una amiga, compadre, que pronto le vamos a hacer el DPN 16 un evento de beneficio, la Fanny Orellana, compadre. Ah, Fanny, o sea, Manu, tú conoces a Fanny. Sí.、Ah, También trabaja en el programa La Voz del Pueblo en Puente Rock. Fanny, mucha fuerza. Mu mucha fuerza, Camilo. Que se recupere pronto. Y estamos haciendo trabajos para que pueda apoyarte. Recuerda que no estás sola, Fanny. Tenemos somos un grupo de amigos que te queremos apoyar. Y la verdad, yo creo que va a ser un pedazo de evento. Ya tenemos confirmado a Gip Chileno. Ya tenemos confirmado a PSB, que son unos chicos, PSB Crowd de La Pintana, compadre. d、eh, e、eh, a l e c t o Man. Ahí va a ser un evento h i p h o p e r o compadre, en Bar Moby Dick el próximo viernes. 16. Sí,、ya. correcto.、Desde、a partir de las 20, 20 horas, un evento de beneficio de nuestro amiga. Un saludo para ti, Fanny Orellana, que no estás sola, amiga. Estamos apoyando a ti, a Camilo. Así que, Manu, nos estamos despidiendo ya con el onceavo programa, compadre. Fue f i l e del programa, grande invitado, compadre. Sí. Pasó día, volando la hora, como siempre. Sí, hoy día sorprendido por el acústico e insomnia. Sí, <risa> increíble. No, porque、sí. la visita a Raúl, ¿cacha? La i n v i e n o l que e s t á O sea, Raúl. Metal, gracias.、Dice. Como lo dijo el mismo, esto es, la mayoría de esto es autogestión. Exacto. Es súper difícil que venga alguien de la comuna a decir, no, yo apoyo el rock, ya apoyo el metal, no sé. Lo más rebuscado, pero es complicado. Es complicado. Sí, pero de, hecho, se puede. de hecho, nos está esperando el dueño de la radio pa, pa, pa, para pa cobrarnos. Para echarnos <risa> por, por la autogestión <risa> <risa> que h que a d a r n al tomaipo. Ya, mano, chicos, nos estamos yendo. Un aplauso para todo, compadre. Ha sido un gran programa, compadre. Puente、Bravo. Alto, Rock and Roll.、Sí. Nuevamente en la radio Puente Alto 107.5, compadre, que nos presta el apoyo. c a c h a r ó n me estoy poniendo en la buena con, el, con el, en la radio. <risa> que siempre nos ha prestado el apoyo, compadre. Nos confió en este proyecto. Y nos vamos con pedazo de tema, Manu. Sí, no antes sin saludar a algunas personas. <risa>、ah, vamos a l a h o r a fanaticada, m a n o Estamos la hora. Vaya t demorarte media hora en saludar a todas tus fanaticadas.、No, si、ahora me demoro un poquito. ¿ya? ya, dale, ¿a quién? Ya, voy a saludar a la cata que me está molestando d que la salga. A la cata, saluda a la cata. ¿Ya? Ah, a la Maca. Ya me la sé de <risa> memoria, güey.、Bueno. A, a la Maca. A Kata Rodríguez también, que también está escuchando el programa por ahí. ¿A la hija de la Carola. ¿Ah? ¿A la hija de la Caro, ¿no? Sí. Oye,、oh, saludo para la, pa la, la Caro、Cata. también. Sí, sí, increíble. Y para la mamá la Caro también. Saludo al Contralto、claro. Rock and Roll. Sí, y bueno, para los típicos de siempre, ¿no? El Danilo, el a l e a l e n、ah, Para el Rorro, a l e s Sohan. A Sohan. Sí. Bueno, ¿Viste? Que, quería que te saludaran. Te y... saludamos y te molestamos un rato. Ya, mano, <risa> nos vamos, compadre. e n p u e n t a r t e rock and roll. Para terminar el, un, el onceavo programa, compadre. Sí, un no, j e e v s nos vamos con un clásico del rock. ¿Cuál, compadre? De r o c k City. De k s s e n p u e n t a r t e rock and roll. Muchas gracias. Nos vamos. c h a u c h a u c h a u c h a u c h a chau, chau, chau, chau, chau, chau. Make a new Dutch